Hola a todos, bienvenidos al doceavo episodio Debido a que MyPodcast.com ha bajado la calidad del audio de estéreo a mono Que de hecho es una estupidez Se pondrá un enlace para aquellos que quieren descargar el episodio en formato estéreo Lo pueden apreciar en la descripción del video Recuerden, un poco más para nuestro episodio de aniversario ¡Eh! Disfruten de este episodio El anime porque es hispano. 8 por hispanos para Latinoamérica y el mundo. Son sus conocedores. <risa> Spotlight Deco, Interfir 1. 90, Caramel 18. Deco, el turno. Chido, ay, gato. Mucho más. Buenas, buenas, buenas, terrícolas, extraterrestres, fantasmas y toda la gente humana que esté viendo nuestro podcast el día de hoy en Spanish Radio. Y como ustedes sabrán, yo soy su amigo Chido presentando el episodio número 12. Hola, su... ¿Es Broken Star. Adelante. Hey, Y aquí estamos en Hispánima Radio, sus cuatro conductores locos eh, y comediantes favoritos. Bueno, de comediantes no tenemos nada, pero si se ríen, pues no los culpen. Y otra cosa, Chiro, eh, no, se, no se ve, se escucha. No, no, no, bueno, están viéndolo, pero, bueno, pero la pero pantalla negra, pero no están página. escuchando. Eh, bueno, sí, están viendo la página, pero... Uh, bueno, eh, eh, eh, eh, todo, bueno eh, en todo caso. Ok, gracias por eso Gracias, por eso, ajá, gracias por, a la audiencia Gracias Por eso les digo que Aunque no somos comediantes, si se ríen no los culpamos Aún así los seguimos amando Exactamente mm -hmm. a <risa> <risa> Ok Y como dijo nuestro amigo Shiro Ya vamos por nuestro doceavo Episodio Dios Mío. Muy bien, eh, como es de costumbre Voy A dar unos saludos rápidamente. El primer saludo es para Crystal Chan. Otra persona más escuchándonos desde su iPod. Muchas gracias, Crystal, si nos estás escuchando en estos momentos. Eh, luego otro... Bueno, esto no es un saludo, más que nada es un, unas felicitaciones. Nuestro querido amigo, compañero y hermano, el Neco Nocturno, hace unos días tuvo su cumpleaños número... No voy a decir el número. Así que feliz no cumpleaños, Neco. Uh -huh. Okay, <tose> Ok, entonces y como es de costumbre, ok, primero, primeramente, audiencia una bullita a Necoloctura por su cumpleaños. ¡No! <risa> <tose> <tose> Okay, y como esta traducción Vamos a cantar, o voy a cantar Si no sé si ustedes quieren eh, La canción de Feliz Cumpleaños <coughs> Afinando, afinando <el tenso. risa> eh, Sí, exactamente eh, Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños querido Nego Nocturno Feliz cumpleaños a ti Yeah, yeah. ¡Ondal <tose> para American Idol! <tose> ¡Sí! American <Yeah. tose> <tose> <Sí. tose> <tose> Voy a traer la copa nuevamente a República Dominicana Votaré La voy a traer, como la, ¿cómo se llama la, la tipa que ganó de mi país? Pues no me acuerdo Bueno, la tipa esa que ganó de mi país, la voy a traer la copa igual que Isa, no, ella No te preocupes, Dominicana. no te preocupes, Omar Eh, sobreviviré mis tarjetas de crédito votando por ti Perfecto, ok, perfecto, interfere, supongo, <risa> Muy bien, bueno, ya, ¿qué más da? Ok, entonces, No sé, oh, espérate, también tengo que dar un saludo más a otra persona. Eh, a mi carita bella persona en mi que te quiero mi amor, que está escuchando en este momento. Así que ya tienes tu mensaje. Perdón que no es mucho, pero algo es algo. Okay. Bueno, eh. Shiro, continuanos con el episodio, por favor. Bueno, señoras y señores, puedo decir personalmente que estoy muy emocionado porque el episodio de hoy hablaremos de películas de animación japonesa o películas de. Y bueno, eh, empecemos con el tema de una buena vez, eh, dándole el pase a nuestra amiga Broken <risa> Muchas gracias, Shiro. Bueno, a diferencia de las series regulares, las, pelu las películas animadas japonesas, lamentablemente, no han tenido tanta expectativa en las salas de cine como en las películas animadas occidentales. Eso es una verdadera lástima. Han sido pocas las películas anime que fueron muy populares al llegar al cine, Y las que si sí llegaron, llegaron al estrellato aún son recordadas por los fanáticos. Una de las personas que totalmente revolucionó cómo ver, cómo ver películas es el indispensable director, productor co y cofundador co co co de Studios Ghib Ghibli. Y claro, nuestro gran ídolo, el mismísimo Hayao Miyazaki. Tal vez una de las figuras más importantes de la cultura de anime, Miyazaki es una... Fue pues una leyenda entre los fanáticos por sus películas que, para, que capturan mucha la atención y al mismo tiempo son creadas con poco dinero y con de verdad muy buena calidad. Miyazaki y su equipo de trabajo son famosos en usar arte computarizado encima de arte creado a mano para generar una ilusión de realidad al estar viendo, al estar viendo la pantalla, lo cual ha hecho a Studios Ghibli el más popular y productivo de la industria. Miyazaki es un poco especial cuando se trata de series de animes puesto que él cree que ver una serie anime de 30 minutos no lleva nada. Él prefiere que te sientes en una sala de cine por dos horas a ver una de sus películas. Es el único director en ganar un premio a la academia con una serie animada y es reconocido mundialmente como uno de los pocos maestros de anime que aún vive. Se dice que nadie podrá compararse con Miyazaki ya que está buscando un suplente para poder seguir sus pasos en la industria. Pero puesto que la nueva generación de japoneses quiere lucrarse con el anime, cosa que es imposible, crearlo o no. Sería difícil encontrar a alguien que haga lo mismo que él ganando mis Ahora hablaremos de aquellas películas de anime que hicieron a Miyazaki el genio que es, además de mencionar otras películas importantes o basadas en series de anime que ya existen. Rápidamente. Eh, miserias entre comillas Porque realmente no son miserias oh, sí, Y broken ¿te diste cuenta que dijiste pelucas? pelucas. <risa> eso es cierto, <Okay. risa> por eso me regresé Ah, ok, no, porque sí, sí, sí, ¿Pelucas? Siento. ¿Pelucas animadas? <risa> Yo quiero no ver me regresé Me gusta. <risa> ok, pero bueno siento, mío. <risa> okay, con, ok, Suki, te doy la palabra. Gracias, interés Y bueno, cuando se habla de Hayao Miyazaki, una de las primeras películas que se menciona es Náusica del Valle del Viento. Su estreno fue el 4 de marzo de 1984 para luego ser distribuida en DVD en los años 2000. Inspirada en el manga del mismo nombre creado por el mismo Miyazaki en el año 1982. Fue creada un año antes de la fundación de estudios Ghibli. Ghibli. Es la, es la primera película de Hayao Miyazaki, de Hayao Miyazaki, dentro, Hayao Miyazaki dentro de Estudios de Ghibli. Ghibli Aunque no es la primera película de Estudios Ghibli estrictamente Aunque la película data de antes de eh, dicha fundación Suele considerarse como la primera película del estudio Por la presencia de, en ella de Hayao Miyazaki como director y guionista E Isao Takahata como productor En un futuro lejano, en un mundo post-apocalíptico La tierra está cubierta por unos bosques llenos de hongos venenosos e insectos gigantescos. ¡Qué asco! Los humanos han quedado reducidos a unos pocos pueblos aislados que intentan sobrevivir a la plaga mientras luchan entre ellos. En medio de todo esto, la princesa náusica del Valle del Viento, quien ama a los insectos, buscará comprender el origen del problema y conseguir la paz entre los hombres y sobre todo entre estos y el bosque. La película tuvo un lanzamiento en Estados Unidos con un título nuevo, Guerreros del Viento, además de ser altamente editada, que ni los mismos actores sabían de la historia hasta los 30 minutos de comenzar a grabar. Los fanáticos y el mismo Miyazaki no estuvieron satisfechos con el trabajo, así que Miyazaki, Miyazaki les dijo a los fanáticos que olvidaran su existencia y desde entonces, Estudios Ghibli tiene una estricta ley de no cortes al enviar su material a mercados extranjeros. Cuando la película fue estrenada en Japón, vendió más de un millón de taquillas y es considerada la producción que puso a Miyazaki en el mapa. Bueno, acotación personal. Eh, a mí me gustó No sé que de vaya el viento, pero esa es otra historia. Bien, <coughs> Continuando. El Castillo en el Cielo es la segunda película de Miyazaki y oficialmente la primera creada en Estudios Ghibli. Se estrenó el 2 de agosto de 1986 pues, y ganó el premio Anime Animash en el mismo año, la historia va más o menos así, una aeronave se desliza sobre un mar de nubes, en una noche de luna llena, Muska, un agente secreto del gobierno, acompaña a una joven llamada Shita, repentinamente la nave es atacada por los piratas, que al igual que el gobierno, buscan el secreto de la piedra que Shita lleva alrededor del cuello, la piedra es la llave que abrirá las puertas del la Puntu una isla flotante en medio del cielo creada por una antigua civilización que hace mucho tiempo desapareció del planeta. Pasu, un joven muchacho que se hace amigo de Chita, la ayuda a escapar de sus seguidores, y juntos se disponen a resolver el misterio de la isla de Lapuntu. Cuando Chita y Pasu inician su viaje hacia la isla de Lapuntu, ponen en marcha una cadena de acontecimientos irreversibles, en este misterioso lugar, encontraron un tesoro mucho más grande que el poder de gobernar el mundo. Cabe destacar que el nombre real de la isla es la, la Puta, y como obviamente eso tiene un significado ofensivo en español, se cambiará a punto en el doblaje. Yo me imagino que los japoneses tenían idea de que lo que se puede significar otro lado, es en otro, en otro, otro, otro idioma. Creo que idea. Bueno, no podemos culparlos. ¿Qué no. sabe, Bueno, tal vez fue uno de esos japoneses que fue a algún país de no sé y tal vez dijo Ay, mm, no... y Exactamente dijo, "Oh, no, porque tú estás como una la, una puta, digamos, mm, la puta." Mm, suena bueno, le voy a poner así a mi castillo. <risa> <risa> Eso es modo de que, que uno venga llegando y que oye, eh, estoy buscando el, el castillo de la puta, eh, ¿está seca? <risa> Que el el, el tipo que le pregunto... Voy a cara de que... que, que, que estás hablando? qué estás hablar? ¿De castillo de quién? la puta! <risa> <risa> <risa> ok, ya. Ya, ya, ya. F F F F F F F eh, continuando. Una de las películas favoritas entre los niños japoneses, Mi vecino Totoro, fue estrenada el 4 de noviembre del 1988 y es una de las películas... <tose> o de las mejores películas animadas de la historia del cine la película es un retrato de la vida rural japonesa en los años 50 un profesor universitario se traslada junto a sus dos hijas a una casa cerca de un bosque mientras su mujer o esposa se recupera de tuberculosis en un sanatorio rural Pobre mujer. sus hijas descubren la existencia de los conejillos de polvo entre comillas de este modo aprenden que hay seres que no todos pueden ver como los espíritus del bosque, solamente aquellos de corazón puro que pueden verlos. Mei, de cuatro años de edad, resulta fascinada al encontrar dos pequeños espíritus y se determina a encontrar el, al rey del bosque, Totoro. Mi Totoro tuve un enorme éxito en su estreno en Japón en 1988. El impacto cultural fue tan grande que Totoro se convirtió en la mascota de, Turio, de, estudio, es decir, de, de Ghibli, Y es tan popular entre los niños japoneses como Mickey Mouse es para los niños occidentales, o Winnie the Pooh. Totoro ha tenido varias apariciones o cameos, como dicen en inglés, en otras series como Kake eh, Kare Kano y Jintama. Además de tener apariciones en producciones occidentales como South Park y La Casa de los Dibujos, que son dos series clasificadas adultos, si no saben. En uno de los trailers América. de Toy Story 3, es decir, la que va a salir ahora en, en junio o julio, se puede apreciar un juguete de Totoro. Ahora, siguiendo, vamos con Kiki, entrega a domicilio, que se estrenó el 29 de julio de 1989 y fue la primera película distribuida luego del acuerdo de estudios Ghibli tuvo con Disney. La historia narra las vivencias de Kiki, una bruja que acaba de cumplir los, sus 13 años de edad, Y por tradición de la familia, las brujas al cumplir la mayoría de edad deben abandonar la casa de los padres y buscar una ciudad donde sus servicios, sus servicios sean requeridos y quedarse ahí durante algún tiempo. De esta manera, Kiki comenzará el camino que la llevará a convertirse definitivamente en bruja. Este viaje lo realiza junto con su amigo Gigi, un gato negro muy simpático, y montada a su escoba voladora, su viaje Iniciativo la llevará a instalarse en una ciudad marítima Donde comenzará a conocer el mundo y a conocerse sin duda Durante su viaje conocerá a grandes amigos como Tombo y Osono. Tuvo una gran acogida por parte del grupo del público en Japón En su estreno de, en julio de 1989 Alcanzando un total de 2.170.000 yenes O sea... $18.172.849.38 La película se convirtió en una de las más taquilleras de Japón en el año del 89 Dios mío, eso es mucho dinero Y bueno, continuando Una de las películas japonesas que más taquillas ha vendido es La princesa Mononoke La cual es muy recordada por los seguidores de Miyazaki Por su estilo que fusiona el arte a mano con el arte computarizado Su estreno fue el 12 de julio de 1997 y estuvo en primer lugar hasta que llegó Titanic, unos meses después. Ambientada en el Japón medieval, se centraba en la lucha entre los guardianes sobrenaturales de un bosque y los humanos que necesitaban sus recursos, visto por el forastero Ashitaka. Mononoke no es un nombre, sino una descripción que puede ser traducida en este contexto como espíritu vengador. Haciendo el título de la película La princesa de los espíritus vengadores. La película fue un éxito masivo en Japón y con fanáticos de anime en países anglo anglohablantes, pues mucho más. En esos países fue ampliamente interpretada como una película sobre el medio ambiente, contada bajo el marco de la mitología japonesa. Es interesante notar que Miramax, subsidiaria de Walt Disney Company, eligió inventir, invertir una gran suma de dinero en la creación del doblaje en inglés con actores y actrices famosos. Sin embargo, cuando la distribuyeron en cines, hubo poca o ninguna publicidad, dándole una distribución muy limitada en unos pocos cines y solo durante un cortísimo periodo. Muchos fans de anime no lo averiguaron hasta que fue demasiado tarde. Disney más tarde se disculpó por no haberlo hecho también, pues aparentemente esperaron que incluso bajo esas condiciones saldría también en Estados Unidos como lo hizo en Japón. Desde entonces, las ventas en DVD han ido muchísimo mejor por no tener disponibilidad limitada. Tras una irresponsable edición de una de las películas de Miyazaki, Náusica del Valle del Viento, donde la, el metraje fue editado sin conocimiento ni consentimiento del estudio, este adoptó una política de tolerancia cero ante cualquier edición posterior, fuera de, la, fuera de la marcada por el estudio Ghibli. Por lo que al oír que Harvey Weinstein de Miramax deseaba recortar parte de la princesa Mononoke Para hacerla más atractiva en el mercado Uno de los productores del estudio Ghibli le mandó una espada katana auténtica con un solo mensaje Sin cortes El director frente a esta anécdota se limitó a decir En realidad fue mi productor el que lo hizo Aunque Titanic destronó a la princesa Mononoke de los cines japoneses Llegó el viaje de Shihiro a destronar de nuevo a Titanic, convirtiéndose en la película de mayor recaudo en la historia del cine japonés. O sea, ya vean lo grande que es, ¿eh? el viaje de Shihiro. La película se estrenó el 27 de julio del 2001 y narra, y narra las aventuras de una niña de 10 años en mitad eh, de la mudanza de su familia a las afueras, paseando en un mundo gobernado por dioses, brujas y monstruos. Donde los humanos se convierten en animales y una casa de baños para dichas criaturas. La película ha recibido más de 14 premios, entre ellos, premio Oscar a la mejor película de animación de ese año, siendo la segunda película que recibe dicha condecoración. La primera y única película de anime que ha ganado un premio de la Academia hasta ahora, y la primera y por ahora única de animación de habla no Inglesa. Es decir, ya sabrán lo buena que es en ganar, y la única de este premio que usa una técnica de animación tradicional o, y que gana entre 5 nom nominados. La película también ganó el Oso de Oro en el 2002 en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Cabe destacar que la película se hizo con 19 millones de dólares. Cantidad muy baja en comparación con las películas animadas occidentales como Toy Story, que se hizo con 30 millones de dólares. El viaje de Chihiro recaudó mundialmente 274 millones 925 mil 95 millones de dólares. Es decir, un cuarto de billón. Más de un cuarto de billón. O sea... Mucho más que un poquito Todo el dinero que cualquier persona en el mundo querría tener Ay, sí, tú se sí lo has dicho, niña sí lo has dicho. Con, Y continuamos Con eso se puede comprar más de una bolsa de caramelo ¿verdad? Obviamente, <risa> sí, obviamente, Obviamente ¿No puedo decir cuántas bolsas de caramelo te puedes comprar con eso? No, la con fábrica, fábrica. Yo, bueno, No, tú te compras la fábrica y más ¿Quieres? eso te, Con eso te lo... Si compras 10 fábricas Shiro Sí, eso sí Eso y más, créemelo Continuando, unos tres años después de Shihiro, Estudios Ghibli trajo uh, El Castillo Ambulante de How, que se estrenó el 10 de junio del 2005 y basada en la novela del mismo nombre escrita por Diana Jones. Un poco sobre la historia. Sophie es una joven que trabaja en la sobrería, sombrería. heredó sombrería. sombrería, gracias Suki que heredó de su padre cuando este falleció. Un día, mientras camina por un estrecho callejón, se va acosada por dos soldados que no pretenden dejarla marchar o irse. En ese momento, aparece un joven mestizo y apuesto, un torcido Max me imagino, que le ayuda, <risa> <risa> bueno, así como que, que le ayuda a, li a liberarse de los soldados, pero de repente unas extrañas criaturas negras que salen de todos lados comienzan a perseguirlos. El joven no es otro que el mago Hao, del cual se dice que roba los corazones de las jóvenes bellas. Sophie escapa, de, eh, escapa gracias a él, pero la dueña de las criaturas que perseguía a Hao, la bruja del del páramo, creo que se pronuncia, la toma por amiga del del brujo y para vengarse de él le echa una maldición a la joven, le da eh, el aspecto de una anciana de 90 años, además de impedirle co contarle a nadie nada sobre la maldición. Si lo intenta, su boca se mantiene cerrada por causa del hechizo, y se le es imposible. Ganó varios premios en Japón como Mejor Película del 2004 y Mejor Música. Pequeña acotación, también estuvo nominada a un premio Oscar como Mejor Película de animación en el 2005, pero lamentablemente no ganó. Es lo que iba a ah. decir. ¿Sí? Te eh, Fue nominada, pero no ganó. Bueno, continuando. La última película lanzada por los estudios Ghibli y estoy hablando de Ponjo, que salió en eh, el 18 de julio del 2008 y un año después el 14 de agosto de mi, del 2009 llegó a Estados Unidos y, y, en, y llegó a México el 13 de noviembre, de noviembre de ese mismo año. O, eh, estamos hablando del año pasado. Ah, Sosoque, un niño de cinco, un niño de 5 años se encuentra cuando se encuentra cuando está jugando en la playa una pececita de colores a la que después La llama Ponyo. Con... Y esta está atascada en un tarro de mermelada. Sosuke la, re la rescata y le dice, no te no te preocupes, yo te, yo te protegeré y cuidaré de ti. Sin embargo, el padre Ponyo, un hechicero que vive más allá en los profundos del océano, lo obliga a regresar con ella a las profundidades del mar. Quiero ser humana, exclama Ponyo, y, de y decidida a convertirse en una niña y regresar con Sosuke esta escapa pero no va a ser difícil reunirse con sus esta película fue inspirada co por co como el, por la sirenita de De Hans Henderson os estoy hablando del libro aunque no es una completa adaptación de este mismo como en las demás películas de Ghibli Ponjo fue dibujada a mano para tener para luego tener gráficas gráficas computarizadas Miyazaki prefería dibujar al mar y las olas para experimentar cómo expresar Esta parte tan importante de la película Este nivel de dibujo detallado tomó 170 mil imágenes separadas O sea, es demasiado <risa> oh, Un récord para Miyazaki La película ganó Mejor Película Anime En los Premios Anime de Tokio Dios mío Mi mano ya estaría muerta Muy bien, pues Ya tristemente saliendo de las películas de Miyazaki Porque son muy buenas Entremos a otras con igual importancia Tal vez la película más influencial para que el occidente amara por completo el anime. Akira será recordado como una de las mejores producciones animadas en la historia de Japón. Se estrenó el 16 de julio de 1988 y está basada en el manga del mismo nombre que tiene seis, temo, seis tomos. Ambas obras tuvieron un reconocimiento instantáneo como clásicos dentro de sus respectivos géneros. El monumental manga de más de 2.000 páginas fue escrito y dibujado por Katsuhiro Otomo entre 1982 y 1993, obteniendo un éxito significativo en Japón y en el resto del mundo. Premiada con el premio Kodansha al Mejor Manga en 1984 en la categoría general también. El largometraje se separa de la línea argumental del manga por causas claras. La película fue estrenada cinco años antes de la conclusión del manga. El mundo está al borde de la destrucción absoluta. La tecnología avanzada fue la causa de una terrible explosión que desencadenó una guerra nuclear y devastó las grandes ciudades del planeta. Treinta años después, sobre las ruinas de Tokio, se alza la <coughs> megápolis de Neo-Tokio, una ciudad opresiva e inhumana cargada de problemas como el desempleo, la violencia, la droga y el terrorismo. Las sectas religiosas y los grupos extremistas, aprovechándose de la situación de los, de los ciudadanos, cultivan el mito de Akira, Un niño kobaya, depositario en la energía absoluta cuya resurrección significaría para Japón el amanecer de una nueva era. Esta película marcó el inicio de la difusión del manga y el anime fuera de Japón, gracias al impacto que provocó en los espectadores de todo el mundo. Es considerada por muchos como la mejor película de animación japonesa, junto a las dirigidas por Hayao Miyazaki. Bueno, y ahora una recomendación del editor y su servidor Shiro Eh, Metrópolis, estrenada en 26 de mayo del 2001 y basada en el manga del mismo nombre, hecho nada más y nada menos que por el mismísimo maestro y dios Osamu Tezuka, publicado en 1949. Se basa vagamente en la épica de Metrópolis de Fritz Lang de 1927. Cabe destacar que no es una adaptación, que fue una inspiración para esta película. Eh, fue dirigida por Hayashi Shigeyuki, O conocido por otros como su alias Rintaro Creador junto a Tezuka de Astro Boy El co-creador de Astro Boy Y como guionista a Katsuhiro Otomo eh, Como acaba de mencionar Mundialmente conocido y famoso por a, llevar a Kira a la pantalla grande Ambientada en una gran ciudad del futuro Metrópolis donde humanos y robots comparten el mismo suelo Y donde las clases sociales dejan patente Las desigualdades entre sus habitantes El detective privado japonés Chun Sakuban y su sobrino Kenichi llegan a la ciudad de Metrópoli. La propia Metrópolis yace sobre una república no mencionada y puede describirse mejor como una plutocracia, que para los que no saben qué es plutocracia, es que domina a los que tienen más dinero, más materia verde, más material monetario. Donde un hombre llamado Duque Red es el ciudadano más influyente, en, el, en un mundo eh, exclusivamente industrializado como lo es Metrópoli. La inteligencia artificial ha evolucionado mucho y los robots se ven por todas partes, desarrollando todo tipo de tareas. A pesar de su inteligencia, los robots no poseen ninguno de los derechos que se le garantizan a los humanos en, en esta ciudad. Existen varias diferencias entre el manga y la película. En el manga original de Tezuka, la historia gira alrededor de un humanoide llamado Michi, que tiene la habilidad de volar. Mientras que la adaptación en anime, bueno en película anime, remueve los elementos de volar y de humanoides. Nietzsche es reemplazado por Tima, que es una chica robot, pero no puede volar. Luego seguimos con Steamboy. Fue estrenada el 17 de julio del 2004 y es hasta la fecha la película de anime más costosa en la historia y con un tiempo de producción excesivamente largo, de 10 años. Años. Para hacer una película, Dios mío. Una década compleja. Exactamente. La película se remonta al siglo XIX que eso fue cuando primera vez lo pensaron y lo hicieron ahora época en que Inglaterra se encuentra en plena revolución industrial si no se acuerdan de eso regresen a, a estudios sociales donde no existe trenes uniciclos motorizados y todo tipo de ingeniosos inventos mecánicos impulsados por vapor el protagonista es Ray Stein wow, Sting Boy Steam. Eh, Ray vive bajo el cuidado de su tía en Manchester Inglaterra, que eso está creo que en el sur. No, perdón, en el norte, excúlpeme, norte. Él espera el regreso de su padre, Eddie, y su abuelo, Loy, que se cuentan aquí en los Estados Unidos de América, realizando estudios avanzados del vapor como fuente de energía. Loy envía a Rey la esfera del vapor, un artefacto met eh, metálico, que contiene una gran cantidad de energía gracias a una fuente pura de vapor. Entonces, luego, Rey es atado y es llevado con su padre a Londres. Ahí conoce a su secuestrador, Scarlett O'Hara, la hija del dueño de la fundación O'Hara, quienes raptan a Rey para arrebatarle la esfera de vapor y dar a conocer todos sus inventos a la familia real inglesa durante la gran exhibición en el Palacio de Cristal de Londres. Di dirigida por el mismísimo Kazuhiro Otomo, esta es su segunda película luego de Akira, pero no recibió una gran popularidad como su primera producción, lastimosamente. Bueno, con ese tiempo de producción, Dios mío, que no, no haya sido buena, me sorprende la verdad mm. que sí sí la verdad mm. y continuando continuamos con la siguiente que es Tokyo Kakkeru Shoho o por su título en español Latita Latita pues mío ¿sí, niña cuántas veces Latita otra y cuál fue la otra pro protuhu una cosa así y este <risa> protuhu es mío si, si pasa una <risa> cuarta vez vamos a tener problemas continuo <risa> Ok, ya Eso bórralo, por favor Muy bien okay. Desde el principio La, si... La siguiente Tokio Kakeru Shoko. O oh, por su título <risa> <risa> <risa> Un blooper, un blooper ya. Bamba, ya, por eso Ok, ya, ya, ya, serio, dale, dale, dale, ya. Dale, dale, dale. Continuamos con Tokio Kakeru Shouho O oh, por su título en español La chica que saltó a través del tiempo Es una película de ciencia ficción que se estrenó el 15 de julio del 2006. La trama gira en torno al Makoto Kono, que una es chica. la protagonista, es una chica, quien parece un estudiante normal que comparte mucho con sus amigos Chaki Mamilla y Ko Kosuke Tsuda. Hasta que un accidente en la escuela le da el poder de viajar en el tiempo, Dándose cuenta de ello en un accidente donde casi le atropelló un tren. Al principio usa sus poderes de manera inocente y para ayudar a los demás. Para abusar cada vez de sus poderes y usándolo para propósitos más frívolos y egoístas. Se da cuenta que sus poderes pueden afectar a otros de manera negativa. Esta película fue lanzada en pocos cines japoneses. ganando aproximadamente 3 millones de dólares. Recibió muy poca publicidad, pero con la voz de los fanáticos y estupendas calificaciones generaron interés. Un cine en Shin Shinjuku se llenaba todos los días de personas, con algunos hasta pagados para ver la película. O sea, significa que el, el cine estaba más que sobrepoblado. Uh -huh. En vista de esto, Kadokawa incrementó el número de cines donde se podía ver la película. Y luego planeaba una salida internacional... Se mostró en algunas salas de Estados Unidos y Canadá, pero esto fue muy limitado, además de que ganó premios en diferentes festivales de cine como Mejor Producción Animada. Tal vez la película más impresionante visualmente hablando, Final Fantasy VII, Advent Children, salió el 14 de septiembre del 2005 por Square Enix y fue un intento de explicar y ampliar aún más la trama del videojuego de PlayStation, Final Fantasy VII. La película inicia dos años después de los sucesos ocurridos en el juego Con el protagonista Cloud Quien vive ahora solo en la abandonada ciudad de Midgar. Los supervivientes del desastre de hace dos años Se han movido a las afueras de la ciudad Creando un mega suburb suburbio llamado Edge Borde en inglés, para el que no sepa Y pues Cloud vive solo Habiéndose aislado de sus compañeros En particular de Tifa y de Marlene Debido a su depresión por no haber podido salvar ni a Eris, ni al mundo, ni a nadie Mientras sale de la ciudad es atacado por tres extraños sujetos Quienes le recriminan el estar escondiendo a madre Pero Cloud no sabe de qué le están hablando Así inicia la cruzada de Cloud para averiguar más sobre la extraña enfermedad que está asolando a todos Y averiguar más sobre Genova La versión DVD de la película Vendió muy bien en Japón y Estados Unidos con ganancias llegando a los 16 millones de dólares La edición especial contiene 25 minutos más que la versión de cine Y será recordada más que nada por su alto detalle en los personajes Tanto que pueden ser reales Así, amo las versiones así, así. Ay, <coughs> Amo esa película No me gusta el juego pero la película me parece interesante A no me gustan los toques Bueno, cabe esta que la película no recibió muy buenas críticas, pero bueno, era una película dirigida el, casi exclusivamente a los que jugaron y insultaron el juego. ¿Qué se puede decir? Pues vale. sí. Eh, bueno, uh, seguimos. Aunque difícil de clasificar como un anime, ya que es una película eh, americana, desde un estudio de producción en China de un manga japonés. Vaya, hablando de globalización. Está muy está más puro, hablando de globalización en su estado más puro. La adaptación de Astro Boy, la obra maestra de Osamu Tezuka, vio la luz el 10 de octubre de 2009, película basada en la obra maestra de manga-anime de el maestro Osamu Tezuka completamente en 3D. La trama gira alrededor del joven Astro Boy, un robot que emprenderá un viaje en busca de la aceptación y experimentando la traición antes de que vuelva a Metro City y se reconcilie con el padre que lo había rechazado. Todo comienza cuando el profesor Temma realiza una demostración de un nuevo robot llamado el protector de la paz. Usa la energía positiva extraída de un fragmento de meteorito extraterrestre. Pero, como toda la vida, no todo puede ser color de rosa y miel sobre hojuelas. Al extraer toda la energía positiva, queda un residuo de energía negativa en el meteorito, la cual atrae el jefe de la armada, ordenando sustituir la energía positiva por la negativa y cargar el nuevo robot ocasionando un desastre donde muere el hijo del profesor Tenma. Así después de una serie de eventos, emprende una lucha contra las fuerzas militares para encontrar su destino y la aceptación de su padre. La película no hizo mucho estruendo en su natal Japón, pero fue un gran éxito en China, rompiendo un récord de taquillas por una película de animación computarizada y en 3D. Esto sigue el mismo patrón como Dragon Ball Evolution y Speed Racer. Otras producciones estadounidenses basadas en fuentes japonesas que fallaron en ganar popularidad en su tierra de procedencia, pero vendieron bien en, pues, en China. Para que ustedes vean la diferencia en ideas de entre China y Japón. ¡Qué mal gusto con eso de que... Pero yo había pero oído muy buenas críticas de Speed Racer, la verdad. No bueno, sí, si de qué Speed Racer como... sí, pero de Dragon Ball... Ah, de Dragon, Dragon Ball, Ball de Evolution, Evolution, es una porquería. No la... Bueno, eh, contando de que China es un país comunista y y que creo que no tienen libertad total puede que sea eso digo yo yo no sé mm, pero bueno. y también y también considerando el hecho de que China y Japón como que no se ven como nosotros puede que sea eso digo no completamente porque yo conozco muchos chinos que le caen bien a japoneses y los japoneses que le caen bien a los chinos pero, Sí, es como depende de la, de la gente y, ¿no? exactamente pa recuerden para los gustos y los colores <risa> solamente puedo decir eso continuando okay, Interstellar 5555, o la historia del sistema solar estelar, perdón, secreto, es una película estrenada el 1 de noviembre de 2003 y creada en conjunto con el dúo francés Daft Punk. Intervín, intervín. En diciembre. ¿No dije diciembre? Dijiste noviembre. Ah, discúlpeme, diciembre. 1 de diciembre de 2003, discúlpeme. Este film es la realización visual de Discovery, el álbum del dúo, Y cuenta en diferentes episodios la historia de la abducción de una banda de pop interstellar Interstellar, interstellar, interstellar perdón. cinco, cinco, 555. Sigue el concepto que ya se usó en el 2001 con los primeros cinco singles o singles o sencillos del álbum eh, que tienen que son eh, One More Time, Aerodynamics, of Love, eh and Dolly's, Night Vision, Superheroes. Life, eh, Life Life, Life, Something About You mm -hmm. Boyer, una cosa ahí Short sure Circuit, Face to Face, Too Long Y mi favorito, Harder Bird Faster Stronger, Harder Bird, Sweat to Stone Para la canción esa um, mm -hmm. eh, eh, Bueno Muy pegajosa mm -hmm. la canción Pero cuando, pero no, espérate Para luego formar parte de cada uno de los Temas del del disco sí, Cada video comenzaba Donde se interrumpía la historia en el anterior Sin diálogos Ahora todas las, eh, las canciones del álbum se reproducen con un papel determinado contando una historia facial llena de colorido. Muy, es muy extraña esa película. ¿sí? De hecho, pasaban, me acuerdo que cuando pasaban por la televisión el video de One More Time de ese grupo, pasaban esa parte de la película, ah. de la canción. O sea, el video musical era la película. Y no me di cuenta de eso hasta muchos años después porque no sabía ni qué onda con eso. Yeah, Do it better, faster, stronger, but no no Se pegajosa. <risa> <risa> House en su expresión más pura, señores. ¿Qué? qué? House en su expresión más pura, señores. ¿Y por qué todo eso en ese, en ese tono? No entiendo. Déjalo ser. No, no, es Exacto. que no entendí, pero bueno, no importa, de continuar. Y <risa> ahora pues, pasamos a la trilogía y ahora vamos a hablar a las películas de Pokémon. Uh -huh. Cuando la franquicia estaba en su mayor punto Y sigue estando en su mayor punto Estas fueron muy populares Entre los infantes Primero está Pokémon, la primera película Que se estrenó en 10 de noviembre De 1999 Y sigue la historia de Mewtwo Y que trata de conquistar el mundo junto con sus Pokémon clonados Pero ya saben hay y sus amigos junto a Mew Estropean sus planes y salvan el día uh -huh. La segunda <ríe> Exactamente La segunda Pokémon la segunda de Pokémon es Pokémon la película 2000 Que se estrenó el 21 de julio, ¿adivinen de qué año? Del 2000 <risas> Esto se centraliza en cómo el villano de la película trata de atrapar a un Pokémon sí. legendario Lucia Para agregarlo a su colección Y como siempre, Ash, el héroe, resulta ser el elegido para salvarnos un Pokémon Y es como siempre La tercera película, Pokémon la película 3 Se estrenó, el no se, tener... original. se estrenó el 6 de abril de 2001. Esta parte habla sobre una chica que es controlada por unos Pokémon extraños llamados Unown que hacen que despierte en Tei un Pokémon legendario de fuego. Antes que el mundo se ha cubierto de, de cristal, ¿quién, ¿quién salva quién salva el mundo? Ah, ah sí, Hank. Y bueno. Existen otras películas, películas más diez exactamente que no vamos a mencionar porque nos tomaría Pero estos no salieron en cines fuera de Japón y se mantienen en la televisión y DVD. Ok, aviso rápido. Para los que no saben, aviso especial, aviso especial de emergencia. Se ha confirmado la quinta generación de Pokémon en el nuevo juego que va a salir este otoño en Japón <risa> llamado Pokémon <risa> Blanco y Negro. ¿Qué, Qué nombre Bye. más original, Gracias. pero ya me sabía eso. Dios mío. Oh, ¿cuándo hasta cuándo? Sus Ya pero sé. Pues, ah, oh, oh, oh. Pero eso, espere, espere, espere. ¿Ustedes se acuerdan se acuerdan en la primera serie, la primera temporada en español que dice, "Son solo 150". Uh, ahora, ahora, van a ser son 255 millones. No me sé. siento. <risa> <risa> más de 150. Ahora son 2 billones y parece costar <risa> <risa> y sí, eso es lo que es Y bueno, otra película que acaparó la audiencia joven fue, adivinen, Yu-Gi-Oh, la película ¡Yu-Gi-Oh! Que... Ok, ya entendimos La lo... <risa> Diana Irving, la Diana Irving Ok, que se estrenó el 13 de agosto del 2004 cuatro. El torneo de Ciudad Batalla se ha concluido y Yugi ha obtenido las tres cartas de los dioses egipcios. Motivado por vencer a Yugi, Seto Kaiba busca a Maximilian Pegasus, intuyendo que como creador del duelo de monstruos, pueda tener una estrategia para vencer a las cartas que menciona. Kaiba reta duelo a Pegasus, apostando sus tres cartas de dragón blanco o azul para, para poder ganar alguna carta que le ayude en sus propósitos. Kaiba gana el duelo, toma dos katas, blablabla De la baraja de Pegasus Y pues Kaiba con las nuevas cartas decide retar al duelo a Yugi qué novedad Sin embargo, Yami presiente que existen ciertas fuerzas malignas Detrás de todos los eventos que ocurren Siendo Yu-Gi-Oh! la película no fue la mejor de todas Es más, estuvo en el lugar 68 de las peores películas de los 2000 Y con una ganancia de... 50... ¿Cuánto millones. fue? Millones. Millones. 50 millones de dólares. Y pues fue un desastre comparándola con las tres películas de Pokémon que fueron un éxito. Me sorprende. Bueno, yo le voy a decir anécdota rápida. Yo fui junto con mis mejores amigos cuando aún estábamos jugando Yu-Gi-Oh! ¿Y qué pasa? A mí me salió el, el dragón brillante de ojos azules y al amigo mío le salió la pirámide de, de la luz. Y me acuerdo yo que vino, me tomó la carta, se fue corriendo, fui detrás de él... Y cuando me la devolvió estaba se o se como que, parte estaba como, eh, como no no frota, pero como que la la dobló, maltratada. Eh sí, maltratada se puede decir y pues aún aún se, se los sigo recordando. ¿Te acuerdas de la carta que me dañaste? De hecho aún la tengo, de sí, hecho, tengo, aún tengo la carta de hecho. Total película de Yuvio. Yo sí la vi y debo decir que es una escultura. Y de hecho la tengo en DVD. Hasta está... la que puedo decir de Yu-Gi-Oh La que promete, o la que prometía, no, no la he visto, es la de yu gi 5 -Oh, de eso, de ahí en más. Eh, ¿Tú viste tú la nueva de, de, de 2010 ahora que salió? Ajá. Uh -huh. Espero que se, se dé buena esa. Shiro continúa. Muchos de ustedes, o tal vez no, porque fue una película un tanto oscura, y recordarán a Ghost in the Shell o con su traducción literal en español, El Fantasma en la Concha, la serie. Pero tal no, como dije, una película un tanto oscura. Eh, ¿Recuerdan la película que generó la serie? Lanzada en el 18 de noviembre del 95 Ghost in the Shield, la película, se centra en el año 2029 El mundo está conectado por una red electrónica mundial Tokio tiene una fuerza de seguridad llamada Seguridad 9 Que está en una misión para detener a un hacker de élite Conocido como el maestro de las marionetas mayor, eh, La mayor, moto Kusanagi Un agente de Cyborg Sí, un agente de Cyborg Dirige la investigación y descubre que el maestro puede entrar en las mentes humanas y deja a las víctimas con recuerdos implantados artificialmente. Kusanagi se pregunta si su propia existencia fue construida artificialmente, pensando que el maestro puede tener respuestas a sus preguntas y descubre que el hacker está, la está buscando para genes desconocidos. La película fue bastante popular en Estados Unidos por su forma de mezclar animación computarizada con animación tradicional. Luego de concluir, La saga de Neon Genesis Evangelion ha continuado con varias películas. La primera película, de, llamada Evangelion: Muerte y Renacimiento, Ren gracias. Renacimiento, salió el 15 de marzo de no del 1997. Consiste en dos partes: Muerte y Renacimiento, respectivamente. Ya ves, no sé por qué lo he La primera parte, Muerte, consiste en una edición de 60 minutos sobre los primeros 24 episodios del programa de televisión que incluye varias escenas inéditas. La segunda parte, Renacimiento, consiste en una, una historia y animación completamente nuevas, ubicadas inmediatamente después del episodio 24. Debido a la falta del tiempo, esta parte no fue terminada completamente al momento del lanzamiento, y luego los primeros 27 minutos de un total de 40 fueron estrenados. Cuatro meses más tarde, el fin de Evangelion, o de Eno Evangelion, La segunda película de Evangelion presentó la animación completa que recibió el nombre Air. El episodio. La segunda película salió el 19 de julio del 97. Recientemente se ha creado una saga de cuatro películas en conjunto que se será llamada La Reconstrucción de Evangelion. En septiembre del 2006, la edición de octubre de la revista japonesa de animación New Type anunció que la nueva serie de las películas animadas, The Reveal of Evangelion, contaría de cuatro entregas las primeras 3 son una re-narración rena re re de la serie de, te de televisión incluyendo nuevas escenas, personajes, historias secundarias, etc y la cuarta será un final completamente nuevo de la historia, la primera parte se llama Evangelion 1.0 no está solo y relata los primeros episodios pero con 7 diferencias a la serie original y se estrenó el 1 de septiembre de 2007 la segunda parte, Evangelion 2.0 no puedes avanzar Se lanzó el 27 de junio Del 2009 Y continúa donde se quedó la primera parte La tercera, que obviamente se Evangelion 3.0 eh, Saldrá ahora en el 2010 La cuarta película ¿Cómo se va a llamar? Evangelion sí. 4.0 Gracias, esa será eh, supuestamente El 2011, el año que viene La cuarta película, perdón O la cuarta parte, hemos no dicho, será completamente nueva Y pondrá fin a la serie En su totalidad, vamos a ver si es cierto ¡Aleluya! Cabe destacar que las nuevas películas de Evangelion Traen un personaje completamente nuevo Que no se vio en la serie Oh, eso no lo sabía Que no. si no me si no recuerdo Se llama um, Ay Dios mío Ahorita se, se me se me borró el nombre de la cabeza ¿Alguno de ustedes recuerda Cómo se llama el nuevo personaje que va a salir? ¿Es chica o es chico? Es chica De hecho ella sí. tiene un traje puta. Mm, no te ni sabía de esto. ¿Mm? Es que no, lo doy no Bueno, si ya alguien vas. sabe, si alguien de los que nos está escuchando sabe, pónganlo en un comentario, por favor. Se gana un dólar por parte de, de Broken. Ah, no. <risa> ah no. <risa> le damos un premio, pero no de parte mía. Luego, luego nos mandan su dicción y ahí le mandamos su cosa por correo. Existen muchas otras películas basadas en series populares, pero lamentablemente no llegaremos a detalles con ninguna, así que solo mencionaremos unas cuantas, como le hicimos. Eh, Dragon Ball tiene un total de 15 películas, todas, traducidas, todas traducidas al español, excepto la última, lamentablemente. Los Caballeros del Zodíaco tienen un total de 5 películas, siendo la saga del cielo la única sin ser traducida al español. Naruto va por... Va para su sexta película y una séptima que saldrá este mes de julio. Bleach va por tres películas y, lo más probable, una cuarta será anunciada al fin de este año. Las mm. últimas dos no me emocionan para nada. Cabe, mm. A mí tampoco, poco la verdad. Cabe destacar que el personaje nuevo de Evangelion, que ya lo recordé, se llama Mari Makinami Ilustros. Ah, otra. El nombre con el Evangelion que Bueno el de Suka tampoco es muy muy fácil de decir, el nombre completo. Otra pero cosa. Ya que el personaje de la película Evangelio, que no salió en la serie, se llama Mari, Makinami Illustrose. Muy bien. Otra cosa también, One Piece, que no pusimos esa. One Piece tiene nueve películas ya. Bueno, en realidad diez. Oh, perdón, diez. Ah bueno, esa, yo, bueno, como yo no sigo la serie, no sé, pero supuestamente era nueve. Pero gracias por decirme que una, hay una décima. Ok, entonces ya llegamos al final del de secuento Ok, rápidamente, como hicimos en el pasado eh, Díganos sus... Tre bueno, tres, para no estar tratando mucho Las tres eh, películas favoritas Dale tú, Broke um, El Castillo Ambulante de Hull uh, eh, Iki Servicio de Domicilio uh -huh. ¿Y, y la tercera La tercera, El Viaje de Chihiro Ok, Chihiro, eh, dale Yo adoro por toda mi alma El Viaje de Chihiro también me gustó mucho Tokyo Tokio yo la recomendación de editor y también a todo Metropolis otra recomendación de editor y de eso ha servido Shiro Suki, dile El Castillo Ambulante de Houl El Viaje de Chihiro y este se me fue la otra Kiki sí, también la de Kiki personalmente a mí me gustó bastante la princesa Mononoke Akira y bueno de las que cuál de las que no mencionamos eh, vamos a vamos decir acá la película oh, me faltó Final Fantasy y, ¿Y de sí. las que no mencioné Dragon Ball todas exactamente igual yo y también Final Fantasy 7, eh, los, los niños aventados o como se llaman los que la llegada de los niños los chicos los lo, lo, cómo cómo es Chiro la llegada de los niños oh ah eh, Advent significa su llegada no sabía aprendí algo nuevo hoy super muy bien entonces eh, creo que ya regresamos en unos ¡Segundos! ¿Desprecias a una persona en especial? ¿Crees que no debería estar en este mundo? ¿Crees que debería desaparecer? Pues no busques más, nuestros servicios es lo que requieres. Si alguien te resulta molesto, solo llama a las oficinas del Dr. Brick, Viajes Permanentes a la Vis. Y cuéntanos sobre a quién quieres darle este merecido y placentero viaje. Al finalizar la llamada, nuestros expertos ya estarán atendiendo tu caso. Tendrán como anfitriona a nada más y nada menos que a Liz. ...quien hará que su viaje sea inolvidable, y todo terminará en un 2x3, todo por un precio razonable, solo requerimos de tus servicios en Pandora por los próximos 10 años. ¿Qué esperas? Llama al 01800-SAVIS, 01800-SAVIS, y libérate de una vez de esa molestia para siempre. Nuestros operadores te están esperando, ¡Marca ya! No nos hacemos responsables si media ciudad desaparece. Una Pokibola, 100 dólares. Una Super 300 300 dólares. Un max repelente, mil Poké dólares. Destruir el robot del equipo Rocket y usar el ataque eléctrico de Pikachu para hacernos volar todas las semanas no tiene precio. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás está el banco de pueblo Paleta. Y regresamos. Muy bien. Vamos a continuar con el episodio. Muy bien, ahora vamos a entrar a nuestra sesión rutinaria que es de correo. You've got mail. Bueno, antes que nada... Vamos a tener, tenemos que decir, poner un, un énfasis en algo que ha pasado aquí. Y nos duele mucho. Sí. Y bueno, sí. A mí no me duele tanto, pero bueno, vamos a decir que me duele. Pasa <risa> de que nuestro gran amigo, Lord Soa, no nos ha mandado un Nada. mensaje. muy raro. Se busca Lord Soda, ofrecemos recompensa por él, lo queremos vivo. O muerto para poder enterrar. Medio muerto también puede O medio muerto. Vivo o muerto. Agonizando también se vale. Agonizando, medio muerto, medio. Medio muerto disminuye un poco la recompensa. De recompensa ofrecemos todos los mangas de Interfear. Perfecto. Ok, broken dale con el primero. El primero. Estoy haciendo En verdad, amo, amo, amo el pod. Ne, amo su trabajo y los amo a ustedes. Ya debía muchos comments. Jaja, pero como bien, bien dijo Onicha al principio, siempre los oigo por el iTunes. Ne, este cap... Este cap fue, fue así de lloro y lloro. Tantas cosas que me acordé. XD. Buenas y malas. Eso me recuerda que nunca pude ver mi medio. Ahora lo veré y nadie me dirá nada Muchísimas gracias por su trabajo Y por hacerme siempre, siempre feliz Hablando de las pelis De las películas Interstellar 555 Cuenta Obvio que lo que Yo, este... Yo, sí. sí. Yo amo esta serie de clips Que terminan como una peli, ¿no? Triste y lindo Mi primer anime fue así, mal no recuerdo Era Supercampeones o Sakura ya des... O Sakura Y después Caballeros del Zodíaco Y... y... Seguro, aunque la tele siempre estuvo estuvo prohibida para mí. XD. Mil gracias por su trabajo. Sigan, besos y abrazos. Graciel. Es, de nada, igualmente. Es italiana. <ríe> y bueno, continuando. Este viene de un... como siempre? Un comentario anónimo. Buen trabajo, Nissan Interfield. Hicieron que recordara mi infancia y los días en los que jugaba como Sailor Bonhojo. Y los días que mis hermanos me ponían a ver Captain Subasa y los Caballeros, jeje, nunca les entendí. A los Caballeros, ¡ojo! ¡Sakere! Yo vi muchos de esos animes como Ranma, cosa que no le agradaban a mis tías, y mis tías, <ríe> mis tías sobreprotectoras. Uno de los que más amo es Yuyu Hakusho, ¡ojo! Sigan así, son muy buenos, y gracias Interfier Nissan por decirme cuándo sacan su nuevo, el eh, nuevo episodio. Mm, ok, creo que tú ya la conoces. ¿Y? Bueno pues Me gustaría que hablaran de las películas de Inuyasha Están geniales Y las del viaje de Chihiro <risa> Me encanta Cuídense, saludos a todos Chao Lo siento, Inuyasha Ay, no estuvo en Inuyasha no son tan buenos, créeme no Nada más como que la cuarta está como que, que Dos, que, tres Otro comentario Wow, como mola la introducción ¿Qué pasa pequeña niña que llora? Ja, super Un episodio muy nostálgico Y cada vez que ponían un pedacito de opening, me soltaba cantando igual que Interfere. Vaya, otra, otro, otra ¿Otro que va para American la, Idol la, la Latin American Idol. Bueno, un posible cantante potencia, nunca se sabe. Mis <risa> favoritas, seis ella, cabellos de Zodi caballeros de Zodiaco, Pandalas. Wow, descuida. Más personas de lo que crees recuerdan ese opening, incluyendo a, incluyéndome. Yuyu Hakucho, Urama, Samurai X, bueno leer a todas Interfere, totalmente de acuerdo contigo, Jesús Barrero es mi héroe Quiero decir, hace a Seiya, Cusco y próximamente a Deidara, aun como zombie mola Mis personaje favoritos, <risa> una entrevista con él sería genial Shiro <risa> no es inhumano, lloró con el final de la primera temporada de Sailor Moon, ya es algo, digo yo Muchísimas gracias A quien te diga toma. Toma. A, a alguien que me entiende Que yo no soy inhumano el No, inhumano no dije inhumano, nada de sí, De hecho, el inhumano es Interfiero porque, porque Porque él hizo gracia de cuando Yo le dije que lloré con los finales. nada No, dijo, yo no ¿eh? hice gracia de nada de eso No, ponga, no, no ¿por, qué, ¿por qué tienes que Calumniarme? No me calumnies No importa, el inhumano es interfiere, yo no soy inhumano, campaña contra Shiro es inhumano, muchas no, gracias. No, solo es medio gracias. seco y medio malo en cuestión de que se ríe por todo, pero no, no es inhumano. Bueno, muchas gracias, persona que escribió el comentario. Y bueno, siguiendo con su comentario, sobre las películas pienso que mencionar el trabajo creativo de Hayomi Yasaki sería algo indispensable. Bueno, si no hacíamos eso hubiera sido un sacrilegio. Sacrilegio. <risa> Mi favorito es el... Mi favorita, en serio, es la de Viajes de Chihiro. A ti y a muchísimas personas más, es que cómo no gustan una obra maestra tan, tan perfecta. Muy linda y me dejó con ganas de más, pero no. Supongo que por eso me gustan tanto, aunque la del increíble Castillo Vagabundo o el Castillo en Volante de Hall según el país donde estén, también tiene su mérito. Evidentemente, es una adaptación bastante buena. Bueno, excelente trabajo. Estaré esperando el próximo episodio. Y sigo diciendo... Y, y sigo diciendo, muchísimas gracias, comentarios, sea quien sea, por hacer nota que yo no soy inhumano, muchísimas gracias. <risa> bueno, eh, de hecho, es esa es a uh, la diosa del viento, así que dale un, un, un, un, un saludo. Se llama <risa> Pues muchísimos saludos, abrazos y besos, amiga diosa del viento, porque de verdad, sabes que yo no soy inhumano, muchísimas gracias. Oh, oh, ok, bueno, vas <risa> a continuar. Y, y ese es un poco especial, pero voy a decir al final porque... Dice, muchas gracias chicos por darnos más de pocas... Eh, si vieran a mis compañeros del club cómo se divierten. Y más con los soniditos de Interfear y esas lindas voces de las chicas. Es decir, aquí, Tsuki, Broken, Haya, caramelo Tienen razón muchas series del pasado regresan a invadirnos. Ya sean como manga, anime, como Suasa su favorita de las que mencionaron. O oh, sí, también más singa. Bueno, ¿por qué digo que este eh, mensaje es eh, importante? Especial, ¿Sí? más que nada. Este mensaje fue dejado por TDP08. ¿Qué pasa con Dev08? Si Ustedes se la preguntarán. Hace dos semanas, esta persona, este chico, eh, nos dejó un muy muy lindo comentario. En, bueno, hace de hecho como un mes creo que también dejó, un, dejó dos. Dejó unos lindos comentarios diciendo que eh, hizo un club de, de anime en su, su escuela. Y que estos chicos del club junto con él y su novia también. Escuchen nuestro podcast, de hecho, en sus su tiempo libres, nos están echando reír nuestras tonterías, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, bueno, ¿qué más da? Le voy a leer aquí el mensaje que nos, comentó, comentario que nos escribió. Dice, ¿qué hay chicos? Pues miren, mi novia y yo somos muy apegados al anime y nos encanta escuchar podcasts. Sin embargo, nos encantó tanto que hasta lo pusimos en nuestro iPod. Fue tanta la sorpresa que a mis amigos les gustó también y somos más de 20 güeyes mexicano oyendo su podcast en nuestro club de anime en la prepa preparatoria y los, los felicitamos y quisiéramos preguntarles cómo se llama la canción que ponen al inicio eh, creo que se lo mencioné en un mensaje y se llama Karma de, de Poppy Chicken que fue editada por cierta persona bueno, de parte mía y de mis amigos en la preparatoria, les decimos gracias y pongan más si no se molesta, hemos estado promocionando el podcast en nuestro Hi-Fi y Facebook de Otaku a Otaku Gracias, Suki90, Suki tienes una linda voz. Y ese fue el comentario que nos dio. Y por supuesto que no nos molesta, de hecho necesitamos que todos los oyentes de este podcast, estén, que estén en Canadá o estén en lo más profundo de la China, nos hagan promoción de alguna forma. Necesitamos personas, más personas que escuchen, necesitamos más personas que comenten, porque comentarios no estamos en nada, etcétera, etcétera. Así que se lo agradecemos mucho a Dedef08 y a sus compañeros sí, Y no que esos güeyes se sigan partiendo madre Escuchándonos <ríe> Sí, o sea, la forma de promoción más chiquita De la mm, forma más mínima que sea, créanme Que nos ayuda mucho Es una forma de hacernos saber que pues Les gusta lo que estamos haciendo Porque pues a nosotros nos gusta hacerlo Y queremos que a ustedes también les guste Que mm. les agradece Exacto. mucho aunque, es, nosotros, aunque nosotros disfrutamos mucho haciendo estos episodios Eh, nuestro objetivo final es que ustedes lo disfruten porque lo hacemos por ustedes y para ustedes sin fines no fin, <risa> <risa> <No>, de <¿verdad>? es <risa> <risa> sí porque hermano no somos pandúes así que sí exactamente y yo, eh, en fin entonces, ¿La, ah, ¿la, eh, ¿la? sí sí algo más chiro no sé qué a decir. Bueno, bueno que iba a decir que exactamente o sea nosotros no cobramos por esto lo hacemos por simple por simple disfrute nuestro por y por eso disfrute también. Mm -hmm. el oso. Y pues estos fueron nuestros mensajes correos. You got mail. ¿Creen que saben mucho del anime? Pues aquí tienen los hechos del anime. ¿Sabían que de todas las películas de Miyazaki, Neúsica del Valle del Viento es la única que tiene una versión manga? ¿En serio? No sabía eso. Interesante. Ah, ¿sí? Interpreta mi silencio mm. <risa> Continuando ¿Sabían que en Japón se ya Episodio G Tiene dos versiones del manga? Si no, te... eso no lo sabía Y no sé por qué porque ¿Qué dos versiones del manga? Esta vez yo sí lo sabía Ah, bueno No sabía nada de eso Existe la versión simple Mientras que la otra versión Tiene una portada diferente Y trae un juguete Ah, sí. ya A traer Cliente love, ya, Me recuerda mucho a los nuevos juegos de Pokémon Corazón de Oro y Alma de Plata que traen un juguetico, además del Poké Sí, que parece un Tamagotchi. Uh, oh, sí, sí, sí tenso. Oh, sí, Ese sí, es sí. el, el Poké Walker, tú sí, dices, sí, sí, sí, lo conozco. Sí, esa es cosa que se parece un Tamagotchi. Bueno, ¿sabían ustedes que la primera y única película de Digimon, en el Occidente, de la forma más sucia, rastrera y baja que podrían haber hecho en la historia Es nada más una adaptación de las tres primeras películas japonesas Las tres primeras películas japonesas de Digimon fusionadas en una sola No, no, no sabía, no. además escrito Rupita Broca Las primeras dos partes son de la primera temporada y la tercera parte es de la segunda temporada Ok Muy bien Um. Interrupción especial por parte de Shiro, el ¿eh? de sí. Te la perdonaré solamente porque te gusta el Digimon, Shiro. <risa> Muchísimas gracias, porque como una acotación, no, no sea mi, mi mi anime favorito, pero adoro con toda alma Digimon. Adoro Digimon 1, Digimon 2, y definitivamente Digimon, Digimon 3, Digimon, o sea, Digimon Tamers, mi favorita. Muy bien. ¿Y terminando? Y con la última, ¿sabían que desde el 2006... Las ventas de DVD de Final Fantasy VII Advent Children ha superado las 10.5 millones de copias. Ajá. No. Oh, wow. Me, pues... me declaro ignorante. Bueno, considerando la popularidad del juego, pues no me sorprende. Sí, la verdad que sí. Bueno, y con esto terminamos los hechos del anime. Bueno. Y ahora, la pregunta del episodio, ¿qué de las películas que mencionamos o no mencionamos es su favorita? Déjenlo en nuestros comentarios. por favor. Se los agradeceremos mucho. Y tal vez vamos a hacer un un sorteo, y si sale su número, va, se va a ganar algo, y luego se lo vamos a mandar por correo electrónico, o por correo, como sea. Tal vez le llega a su casa. El caso es que llegará. El caso es que llegará, exactamente. <risas> el caso es que Bueno, Interfear, ya que vimos todas las películas, leímos el correo y los hechos del anime que es Me recuerda que ya es el doceavo episodio y ya tenemos pronto el aniversario Y está, me estaba preguntando, ¿qué es lo que vamos a ver en el episodio de aniversario? Pues Broken, creo que vamos a tener eso un poquito bajo las cuijas Porque no no podemos eh, decir mucho aún porque lo queremos Me gustaría al menos a mí que lo tengamos un poco en forma de sorpresa, pero sí, así mismo. Ya. Yeah. Top, Top secret, así mismo es. Y así como dice Broken, ya para el episodio de abril será nuestro, bueno, abril, perdón, mayo. Nacho, estamos ahora. Nuestro episodio de mayo va a cumplirse el primer aniversario de Hispanime Radio. Radio. No puedo creer lo que rápido se pasó. Lo rápido que pasa el tiempo. Y bueno, en este episodio lo que sí puedo contar es que vamos a vamos a recordar Eh, anécdotas interesantes de, de nuestras vivencias haciendo esto desde que desde que comenzamos en mayo del 2009 hasta ahora, vamos a tener algunos invitados eh, especiales eh, con suerte vamos a tener a Mario Castañeda eh, si, sí, la voz de Goku vamos a tener si, sí, yo sé no, es increíble, yo tampoco lo creo mentira, no lo vamos a tener Eh. Ah, <risa> no, ya me he emocionado Ah, ya la... me he emocionado No, no, no Altas no. esperanza. No, el amigo del amigo del amigo del amigo del amigo del amigo puede llegar solamente así Hasta cierto punto, no puede llegar ahí todavía. El que quiere, el que quiera <risa> Y a interferir. Hágalo después del programa vale. Interfirm Nos vamos a la salida Nos vemos a la salida <risa> Está bien, ahí, ahí te veré Pero, pero no, vamos a tener unos cuantos de unos, unos eh, Personas especiales, no se preocupen Algunos FanDubes, alguna que esta persona Que sea eh, Bueno, no voy a decir mucho Pero vamos a tener esas cosas, así que no se preocupen Bueno, otra cosa también Que tengo que decir es Que se nos está acabando la inspiración Porque llevamos un mes haciendo esto Un mes, un año Dios mío. ¿Ven, ven sí, cómo es pasan las cosas? Llevamos haciendo un, un, un año haciendo esto Y se nos están... Como que se nos están determinando de qué temas, de qué hablar. Así que es, es cuestión de ustedes, de nuestros oyentes, que comiencen a darnos opiniones. Bueno, ideas, no opiniones. Ideas de temas de que debemos tocar en los próximos episodios. En el próximo año necesitamos que ustedes nos digan qué, de qué debemos hablar. Así que en sus comentarios, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en nuestro canal de YouTube. En donde puedan, háganos saber. En el canal individual O en el individual De cada uno Estaban en el mío es Interfear 1 El de Suki 90 Suki El de Broken Star el Broken Star Y el de Shiro es Shiro Tag Y el de los demás Ya lo, lo podrán ver En nuestra página de Youtube Por favor déjenos saber De qué demonios Debemos hablar En, en el próximo año Si es Si es que Exactamente uh -huh. Exactamente, porque para nosotros la opinión más importante obviamente es la de ustedes, su opinión cuenta y no, y la tomamos muy en cuenta. Exactamente, porque como ustedes nosotros también somos público Y estamos esto para el público por el público. Así que necesitamos eso. Qué bonito se California. Bueno, pues es, es la verdad, Suki. Nosotros somos el club somos, eh, somos consumidores haciendo cosas para consumidores. Entonces, pues, Estamos siendo sinceros. Mm -hmm. Hecho, hecho por fanáticos, para fanáticos. In, in Exactamente, fines educativos. Que de hecho sí podíamos lucrarnos a través de iTunes, pero como la mayoría de ustedes son pobres, no ni siquiera recibimos un dólar. yo Interfier, eso se oyó muy feo. No... Eso se oyó demasiado <risa> feo. Pero des... como Interfear no sabe expresarse correctamente, <risa> no es porque ustedes sean pobres, es porque queremos que todo, o sea, nuestro fin no es lucrarnos nuestro fin es... Nosotros divertimos haciendo esto eh, y que ustedes también disfruten Exactamente, enriquecerlos no, enriquecer a ustedes de información del género de anime que ustedes tanto gustan O de cosas eh, locas que pasen tal vez en Japón que vamos a conversar y eso Y pues, eh, vamos a ver que eh, otras cosa tenemos que tocar antes de irnos Bueno, sí, yo creo que eso más o menos sería todo por este capítulo de Hispánime Radio Así que, uh, bueno, Suki, ¿quieres sacarnos ya de, de, en línea? Adelante. Bueno, si tú quieres. Adelante. Bueno, oyentes, esto fue nuestro doceavo episodio. Y quiero recordarles una última cosa antes de despedirnos ya completamente. Por favor, dejen, aunque sea un comentario de una, mínimo dos líneas. No les roba más de un minuto de vida, Dios mío, no se van a morir. Por favor, hola, ¿cómo están? Les me gustó. Bye. Esto nos gusta también, Y por favor, expresen su amor hacia mí diciéndole a los demás que yo no soy inhumano, porque no lo soy. Si quieren dejar un episodio, quieren un comentario regañando a Interfear por promover que yo soy inhumano. Team Shiro contra Team Interfear. ¿Quién va a ganar? No sé, porque yo no soy vampiro. Regaña a interfere por decir que soy inhumano. Team team interfere. bueno, quieren saber cómo terminará toda esta lucha. Véanlo en el aniversario. Muy bien. Exactamente. No, pues bueno, eso fue todo. Aquí estuvo Suki 90 interfere 1 Rocky y su ser fantasmal e inexistente Shiro Adiós a todos. Bye bye. Sayonara Hola. Ay. Ah, dame tu fuerza, Pegasus.